Pocos segundos ocurrirá un asesinato. Fue grabado por una cámara oculta de la policía. El asesino sacó de circulación a otro sujeto que estaba calentándole el punto de distribución de drogas. Pero observemos con detenimiento. El asesino no solo se vale de un arma. Al caerse al piso extrae otra y sigue descargándola sobre la víctima. Yo me No en cicatrice como 15 veces que me fui a los puños con Ulise y me debía saber que nunca suó de parte mía pero socio que de del bomb y el más que te quería cuando a tu tía dice que estoy súper sospechoso debajo del ma control la plástica y medio gozo de la sacaron cuatro peines vacíos Entre los maones y un CD pirateo Con el nombre mío la gorra Chicago Y los cuadres de los octavos Tu hermano está creciendo Y se lo dije, está chumbago recostado en gastar Con todas las perras que salen Sin saber que hay que guardarle En el pote para los materiales Tú sabes Ya tiene un kiosko En casa de tu vieja Huele bicho No mezcles tu techo Y el panal de abeja Con jalón de oreja Nadie aprende Pero tome rienda Que sin chavos hermano No hay abogado que defienda brother. Decirte paljon sinun on tehtävä? Sinun on tehtävä. Sinun on tehtävä. Sinun on tehtävä. Sinun decir pues mucho no de <risa> No sé qué más te digo, te recuerdas de Toñito, el del rabo, el que me decía No eres calle, no acceso controlado, porque juego técnico, cuyo era el triquitillo de palma, pues cuando explotó la guerra Yo le hacia las almas, coge 10 para los largos, coge cinco para los cortos Y si te hacen falta gente pa' montarse, yo me monto, no me trinco El blanquito bobolón bajo el quinto me paro en el kiosco y le paso el R15 Sigo recio, me le he dicho, vive en un circo de mes y un barrio lleno de payasos Que no suben el trapezo, hay que pagar Y hay gente que pasa hacia la historia Y el amigo que se esconden en disfraz. Así que ten cuidado con quien te pase Y dime con quien andas No eres hermano decirte quien eres Las apariencias Si juegas con fuego te engaña, el fuego te muere Y ten cuidado porque Dime con quien anda Nosotros no estamos jugando Y si juegas juegas con fuego Con nosotros Pues el fuego te mueres. You're dead. Después que te hey. moriste, viste todas las cosas mal que no entendiste, tanta mierda con tu primo y el tipo no está ni triste. Le escribiste todos los años que el cabrón estuvo preso y llega tarde al cementerio, que si abrazo, que si beso, muere Goku, que te falta, pa' las flores, pa' la caja, sabiendo que tengo ti, que yo no transo por mi No está preso, pero me viaja Que este tipo ve los rifles en la guagua Y se me baja, y oh. se pesan los nombres Yo pienso y me da tristeza Que hay promesas en la cancha Tú y yo bebiendo cerveza Me miraste y me dijiste Yo te llevo un par de veces, No te montes en peceras grande Con poquitos peces Que en el barrio hay mucha gente Que no se llevan contigo Es que te ven en la película Las gafas, el abrigo Soy tu amigo y más que eso Tu hermano se considera Yo voy a estar caminando contigo Hasta que me muera Tranquilo vos Y siempre vas a ser mi bro. Río, decíste de quién eres A.O.G si Young Hollywood Gustavo, el te Y el mueca Dime con quién anda andas frío Río, decíste quién eres Y peligroso, peligroso. Su eres con fuego. Correa Gustavo, el fuego te muere Escenas como esta evidencia en que el crimen va en aumento Y con ello florece un mercado clandestino de armas para cometerlos Todas las semanas se repiten escenas como esta